Nueva temporada, nuevos eh, temas de actualidad eh, y uno de esos temas que ha llevado a berriozar a la portada o a las páginas de eh, diversos medios de comunicación ha sido el eh, servicio de autobuses a eh, los colegios Mendialdea 1 y 2. Eh, para hablarnos de ello, de esta polémica que ha surgido en torno a este tema, tenemos con nosotros a Charo Castañares y Carmele Nadales de la APIMA Mendialdea Caixo Egunon. Bueno. Eh, bien como comentábamos una polémica que ha surgido recientemente y que afecta al servicio de transporte escolar de los centros Mendialdea 1 y 2 Eh, ha sido una polémica que ya hemos visto en eh, periódicos, en distintos medios de comunicación, pero que nos gustaría recordar y para situarnos y para situar a nuestros oyentes, ¿por qué no nos hacéis un pequeño resumen de lo que ha ocurrido en estos eh, últimos meses? ¿Qué eh, ha sido, en qué ha consistido esa decisión del gobierno de Navarra de suprimir eh, ese servicio? Eh, podemos empezar por Charo, por ejemplo. Sí, bueno, pues un poco todo comienza a finales de junio, ¿eh? concretamente una vez que ya los niños acaban las clases y que ya ha acabado el curso escolar, concretamente el 25 de junio, pues la escuela recibe una comunicación de, del Departamento de Educación diciendo que para el próximo curso, el curso 2012-2013, que ya no cuenta con el que no va a poner en marcha el servicio de transporte escolar. Entonces, bueno, es a partir de ahí donde empieza todo, esta, todo este follón y todo este sinsentido, ¿no? Uh -huh. Que eh, un servicio que venía prestando desde hacía, vamos, tres décadas, ¿no? Un, el servicio de, de transporte que se venía eh, prestando el gobierno de, de navarra durante muchos, muchos años y que de la noche a la mañana os habéis encontrado con que no había ese, ese servicio. ¿Qué es lo que alegaban ellos? Sí. Uh -huh. Bueno, pues sí, efectivamente, el transporte escolar ha venido siendo gestionado y, y costeado, efectivamente, por eh, educación, ¿no?, por el Gobierno de Navarra, pues desde hace más de tres décadas y, eh, efectivamente, se plantea desde la necesidad eh, de que este centro escolar está localizado en un punto, pues, eh, fuera de lo que es el casco urbano del pueblo… Uh -huh. Y en una localización con mucha peligrosidad, ¿no?, por todo el trayecto que supone un paso de, varias, de carretera general, de una vía del tren. Y, y ahora lo que nos alegan es que no cumplimos la ley en el sentido de que el Gobierno de Navarra impone como condición para costear el transporte escolar el que al menos haya tres kilómetros de distancia entre la la vivienda, ¿no? de los alumnos y el centro escolar. Sin embargo, lo que vosotras, vosotras y vosotros alegáis y, y ellos mismos desde el gobierno de Navarra también se reconocía hasta ahora era que bueno, que el centro Mendialdea Eh, tiene unas características especiales, ¿no? Precisamente por eso que comentaba. Sí, sí porque bueno, no hay otro, otro centro escolar en todo Navarra que por el que, como decía Carmelea, haya que cruzar una pues, carretera nacional. Y un, ¿no? un paso de vía de, de tren, ¿no?, de ferrocarril. Además, bueno, no hay aceras en la parte final del trayecto, eh, no hay espacio, hay además los peligros de, pues, de una fábrica de harinas, de las cocheras de Artieda, uh -huh. bueno, en, todo eso, ¿no? O sea, decir que ...que eso está así, ¿no? Uh -huh. eh, después de que os enteraseis de aquello... ...me imagino que habrá habido reuniones... ...¿cómo ha sido el proceso de negociación, entre comillas? Si ha habido en el proceso. Sí, bueno, pues hemos mantenido con el Gobierno de Navarra... ...dos, dos reuniones, tres en concreto, porque, bueno... Eh, ...dos previas en las que se planteaba... ...pues que por necesidad debían de, de, de mantener... ¿no? ...este servicio de transporte escolar... Y eh, en la segunda fue donde nos mmm, plantean que hagamos una propuesta, ¿no?, una propuesta de reducción de costes. Uh -huh. Es en una tercera reunión que ya se realiza en agosto, en la que, bueno, ellos nos ofrecen sufragar, digamos, una subvención ¿no? a aquellos padres que contraten autobús, a la cual no se comprometen para mantenerla de ninguna manera, uh -huh. sino que sería un poco algo puntual como un hecho anecdótico, pero no quieren de ninguna manera mantener con la mantener la gestión de los uh -huh. autobuses ni nada. Uh -huh. Eso digamos es un salto cualitativo, ¿no? Entre lo que venía siendo hasta ahora esa, ese servicio de transporte y luego una subvención que el, en principio parece que no, no compromete a nada ¿no? al, al gobierno es. de Navarra no, compro, no compromete a nada y tampoco nos aseguran nada uh -huh. es algo un poco como ...intentar callarnos. Uh -huh. En todo caso, a, tendríais que adelantar ese dinero, ¿no?, eh, los padres y madres. Sí, sí, las personas que quieran ese transporte escolar organizado, que además debe ser organizado por las APIMAS, uh -huh. eh, según un poco lo que transmite el Gobierno Navarra en esa posible subvención que no sabemos si llegará algún día, se si saldrá en que nos han dicho datos, pero no sabemos, son los las apimas quien deberían de gestionar eso, ¿eh? mm. y son los padres quien tienen que adelantar todo el dinero que suponga eso, mm. y luego ya veremos. Mm. Ante esa propuesta que, bueno, cuál fue la decisión de de la APIMA Mendialdea. Mm. Bueno, pues nuestra decisión es totalmente contraria a lo que propone el gobierno de nada, de Navarra puesto que ahí vemos una clara mmm, potenciación del tema de la privatización del transporte escolar, por un lado, que el Gobierno de Navarra, una vez más, pues recorta y hace recorte para los más débiles, en uh -huh. este caso los niños, no y eh, además crea una clara discriminación ¿no? entre aquellos niños cuyas familias pueden acometer ese gasto y aquellos niños cuyas familias no lo pueden acometer, porque supone un desembolso mensual muy grande que... Es verdad que eh, no se puede llevar eh, no, no se puede cubrir por muchas familias ¿no? uh -huh. entonces nuestra postura es la de reivindicar una y otra vez que ese transporte urbano ese transporte escolar es estaba porque hacía falta y sigue haciendo falta ¿no? uh -huh. Sí, las circunstancias parece que no, no han, han, cambiado. han cambiado y no sé si habéis calculado el coste que supondría para los padres y madres el, el hacerse cargo de un, de un servicio así Bueno, eh usur, no hemos calculado porque eh, o sea, qué no estamos todavía o por lo menos no estamos en la liñanca de de organizar el tema de autobuses, sabemos que la otra pima eh, ha calculado el coste y lo que está pidiendo son 40 euros por dos eh, viajes y 70 y algo euros o... por, por cuatro viajes, o sea, uh -huh. los que bajan a comer a casa, eso es un poco el cálculo o, o los números que, que baraja la, la, la otra pima, ¿no? Uh -huh. Aunque frente a esa, bueno, esa solución no la veis viable, vosotros… No, es que nosotros seguimos un poco pensando que la excepcionalidad eh, se sigue manteniendo, uh -huh. que el gobierno de Navarra, además todos los diferentes gobiernos de Navarra se han hecho cargo durante pues más de tres décadas del autobús escolar, ¿no? de la gestión y a nivel público y las, las direcciones participaban no en, en la gestión y demás. Entonces, creemos que la excepcionalidad no ha cambiado, uh -huh. que seguimos dentro de la ley porque seguimos dentro de la excepcionalidad y que desde ahí un poco eh, pedimos que el Gobierno de Navarra mantenga el servicio de transporte escolar para todo... Para los dos centros eh, escolares, porque creemos que aquí los padres de castellano y las madres de castellano, junto con, con los de euskera, bueno, pues estamos totalmente de la misma manera afectados y afectadas. ¿no? Uh -huh. no debe haber, por tanto, una división entre modelos, que en este caso nada. parece que sí. no conduciría nada bueno. Sí. ¿no? Uh -huh. uh -huh. Creemos eso, que en este sentido somos los dos centros afectados y en las mismas circunstancias. Uh -huh. eh, en ese sentido, ya una vez que habéis dejado clara vuestra postura, ¿qué medidas habéis eh, empezado a tomar? ¿Medidas de protesta? medidas de bueno ¿qué, ¿Qué decisiones habéis tomado al respecto? Bueno, pues la decisión nuestra es la de seguir reivindicando ese, esa necesidad, ¿no? Y hacerla día tras día, pues, eh, visible a, a todos, ¿no?, tanto a la gente del Gobierno de Navarra como a, al resto de la población, ¿no?, pues que uh -huh. se nos vea, se nos vea cuando nuestros hijos suben andando hasta el centro, en las dificultades que tienen que subir y sufragar, ¿no?, y además que, que se vea día tras día, porque parece ser que se protesta un día y, y, y bueno, pues ya se va olvidando esto, ya se va olvidando, uh -huh. pero el problema sigue, ¿no?, Entonces, nuestro planteamiento de momento es el de mantener nuestras reivindicaciones hasta que el Gobierno de Navarra se dirija a nosotros de alguna manera por lo menos aceptable, ¿no? Uh -huh. Sí, que bueno, nuestra un poco nuestra protesta y nuestro eh, sentido no pues de, de movilizaciones es un poco indefinida, ¿eh? Eso es lo que plantea la Asamblea de Padres y Madres, ¿no? Que pues bueno, pues nuestra protesta es indefinida hasta que esta situación pues no, de un giro de 180 grados, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estaremos un poco... Y por el momento seguís yendo a pie, ¿no? A sí, estamos este. haciendo pues eh, subidas masivas andando con los niños y con los padres, subidas masivas eh, pues en coche. Mañana, no mañana, no, el jueves, tenemos una manifestación uh -huh. en Berriozar a las 7 de la tarde, a la cual están todas y todos los padres y madres de Berriozar y demás gente, pues que que nos quiera ayudar un poco en este tema, pues invitados. El jueves a la mañana va a haber un, un plante ¿Eh? y el viernes también, o sea, quiere decir que vamos a estar con los niños sin entrar al centro escolar, uh -huh. ¿eh? pues sin entrar a las clases eh, durante una hora, eh, pues como modo de, de protesta, y bueno, esto es lo que tenemos para esta semana. ¿eh? Supongo que todo eso también a los padres y madres os estará costando, porque son horas de, de estar ahí, ¿no? en, uh -huh. al pie del cañón, supongo que todos y todas tendréis eh, vuestros respectivos trabajos y es algo que os está costando un sacrificio, ¿no? Uh -huh. Pues efectivamente hay padres que están pues de vacaciones, pues porque tenían vacaciones ya pedidas para el comienzo del curso de las cuales está haciendo uso, pero muchos padres no. Mm. Y la verdad es que hay que dar las gracias mucho a los abuelos que aquí están echando una mano porque son los que se hacen cargo de los niños, los abuelos han subido eh, todos estos días con nosotros y están apoyando muchísimo y a otra gente de pues familiares o ...o padres de otros niños que se hacen cargo de los nuestros, ¿no? Pues bien, eh, ya antes de terminar con la entrevista... ...recordemos esas movilizaciones, esas citas que tenéis previstas... ...para los próximos días, el jueves, por la mañana, ya me habéis comentado... ...vamos ya a ir diciendo hora y, y lugar... Sí, el jueves a las 9 de la mañana en, en la escuela. En la escuela. Uh -huh. sí. Ahí hay una sentada, un planté. Un sí. de... Y luego por la tarde hay una manifestación que saldrá de dónde. Pues lo tenemos planteado desde la Plaza Euskal Herria. Uh -huh. Y invitamos a que venga todos los vecinos de Berriozar. Porque parece mentira, pero muchos padres nuestros que lucharon por el autobús hace más de 30 años, eh, que ahora son abuelos... Uh -huh pues nos están apoyando y están viendo que efectivamente parece mentira, ¿no? Dicen, uh -huh. parece mentira que esté pasando esto, ¿no? Después, después de lo que Después de que 30 hecho... años y uh -huh. de después de lo que se luchó. Eso será a las 7 de la tarde, esa movilización, tarde. que tendrá continuidad también el viernes con otro plante, ¿no? Eso es, en el centro escolar también, también a las, a las 9. 9 de la mañana. Uh -huh. Perfecto, pues dicho queda... Eh, mucha suerte con esas reivindicaciones con esas movilizaciones a ver si eh, dentro de poco ya hablamos de este asunto como de algo del pasado como de una anécdota eh, un tanto amarga pero anécdota al fin y al cabo charo castañares carmele nadales hoy, eh, en es quejiscovio hoy taburgorarte